Cuentos de hadas españoles. El príncipe y los tres destinos. Era así una vez. Nació un niño hijo de un rey y de una reina que llevaban mucho tiempo esperando tener un hijo. Esto trajo una gran alegría al reino porque finalmente tenían un heredero al trono. El niño se llamaba Inaros y se hizo una gran fiesta para todos. El rey invitó a la hada madrina Para que bendijese tal acontecimiento Pero cuando vio al príncipe recién nacido Su alegre sonrisa se transformó en un ceño fruncido ¿Hay algo que te preocupe? Es un niño muy hermoso Pero es una lástima lo que le depara el futuro ¿Qué quieres decir? Está escrito en su destino Que se enfrentará a un grave peligro Bien sea por una serpiente, por un cocodrilo o por un perro Si pudiera salvarlo, lo haría, pero no tengo suficiente poder para hacerlo. El rey estaba conmocionado y terriblemente preocupado. A toda prisa, hizo construir una fortaleza sobre una colina para proteger a su único hijo. Los guardias lo vigilaban las 24 horas del día. Inaros creció dentro del recinto de la fortaleza. Había maestros dedicados a su educación y también le entrenaban para el combate. La única conexión que tenía con el mundo exterior era a través de las gigantes ventanas del palacio que daban al reino. Un día, Inaros vio a un cachorro jugando desde la ventana y le pidió a la guardia que se lo trajera. ¡Oh, ese cachorro es tan bonito! ¡Ve y tráemelo! El guardia estaba perplejo porque sabía sobre el destino de Inaros, pero no podía traicionar las órdenes del príncipe, por lo que fue a ver al rey. ¿Un perro? Pero es que no sabes la profecía. Una serpiente o un cocodrilo o un perro pueden matarle. Mientras el rey seguía regañando al guardia, Inaros salió corriendo a las puertas del palacio para jugar con el pequeño cachorro. Cogió al cachorro y corrió hacia la sala del palacio. Por favor, padre, prometo cuidarlo bien, por favor, deja que me quede con él. Al verle reír y jugar con el cachorro... El rey le dejó quedarse con el perro. «¡Oh, gracias, padre! Te llamaré Fluffy, y tú y yo seremos amigos para siempre». Pasaron los días, y también los años, e Inaros creció y se convirtió en un apuesto joven. Pero siempre anheló explorar el mundo exterior. «Padre, ¿por qué me mantienes encerrado en este palacio?» Porque no eres consciente de los peligros que hay en el mundo exterior Soy consciente de la profecía Pero, Fluffy y yo somos inseparables ¿No crees que al menos una parte de la profecía ya se ha roto? Y, si tengo que ser un buen rey, necesito estar al tanto de todo lo que sucede en el reino Vale, muy bien, no voy a detenerte Ve y explora el mundo, pero, hijo mío Ten mucho cuidado. Oh, gracias, padre. Tendré mucho cuidado. Al día siguiente, Fluffy e Inaros parparon en un barco hacia un reino lejano. Durante su viaje, se encontraron con una fuerte tormenta eléctrica. El mástil del barco se rompió y los pasajeros perdieron el equilibrio y algunos de ellos cayeron al mar. Fluffy no aparecía por ninguna parte y esto preocupaba a Inaros. Fluffy, Fluffy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Oh. Sin pensárselo dos veces, Inaros saltó al mar para salvar a su mejor amigo. Oh no, Fluffy, mi querido Fluffy. No puedo perderte. Justo en ese momento, Inaros vio como un cocodrilo nadaba hacia ellos. Mientras sujetaba a Fluffy, nadó hacia el barco a toda prisa De repente, el cocodrilo se asustó y de inmediato se zambulló en el mar Inaros se sorprendió y cuando se dio la vuelta, vio a una hermosa niña de pie con un arco y una flecha en el barco Sube a bordo, vamos Gracias ¿Nadie te ha dicho que no debes nadar en medio de una tormenta eléctrica? <risa> Gracias No solo me has salvado a mí, también a mi mejor amigo ¿Puedo tener el privilegio de saber tu nombre? Yo soy Elena, princesa del reino de Alabama Ah Bueno, ¿y qué hace una princesa a bordo de un barco lleno de plebeyos? Quería explorar el mundo Pero mi padre quería que me casara con un príncipe. Entonces decidí emprender una pequeña aventura antes de que mi destino se cumpla. Inaros estaba muy impresionado con su valentía. Y bueno, cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Ah, uh, <risa> yo soy... soy Inaros, soy comerciante y tengo que hacer algunos negocios. Y los dos continuaron hablando durante todo el viaje. El barco llegó a Alabama y Elena e Inaros bajaron de él con Fluffy detrás de ellas. El rey y su ejército esperaron en la orilla para llevar a Elena de vuelta al palacio. Al ver a un extraño con ella, arrestaron a Inaros. <risa> ¡No! de ir! ¡No ha hecho nada! ¿Quién eres tú, extraño? Y dime qué estás haciendo con mi hija. Al ver que no podía seguir mintiendo, Inaros tuvo que revelar su verdadera identidad. También expresó su deseo de casarse con Elena, siempre y cuando lo aprobasen. Oh, perdonadme, querido príncipe. Guardias, quitadle los grilletes de inmediato y dadle la mejor habitación de palacio. Debes estar cansado. ¿Por qué no te das un baño caliente y te unes a nosotros en la cena? Mientras comían y hablaban, el rey se encariñó con Inaros y pidió que se planificara la boda. Los reyes y las reinas se reunieron para la alianza matrimonial. Se planeó una boda real para Inaros y Elena. Pero Inaros no quería ocultar la verdad de su destino a su esposa. ¿Qué pasa, Inaros? ¿Por qué me llamas dos horas antes de intercambiar nuestros votos matrimoniales? ¿Va todo bien? ¿No estás contento con la boda? Verás, hay algo que tengo que decirte. Yo no puedo seguir ocultándotelo. ¿De qué se trata? Inaros le contó la profecía que la hada madrina predijo. También mencionó cómo Elena le había salvado del cocodrilo. El segundo de sus destinos ya había sido derrotado. No creo en todo esto, pero sí creo en el amor. Y quiero pasar el resto de mi vida contigo Independientemente de los obstáculos que nos encontremos en el futuro Lucharemos juntos y siempre estaré ahí para protegerte eh, Y a ti también te quiero Y así se casaron Y todo el reino se alegró muchísimo Oh, ella es muy hermosa La verdad es que hacen una bonita pareja Larga vida al príncipe y a la princesa Juntos, Elena e Inaros Dedicaron su vida al bienestar de su pueblo La gente del reino los quería tanto Que fueron coronados como los nuevos rey y reina ¡Larga vida, vida al nuevo, nuevo rey! rey! Una noche, cuando Inaros y Elena estaban durmiendo Ella notó que algo se arrastraba en las sombras Deslizándose lentamente hacia su esposo A medida que se acercaba vio que era una serpiente. ¡Ajá! He estado esperando que llegase este día. Elena puso un tazón lleno de leche delante de la serpiente. La serpiente se bebió la leche a toda prisa. Cuando se terminó la última gota, se durmió. La inteligente e ingeniosa Elena esperaba el encuentro con la serpiente y tenía un tazón de leche mezclado con hierbas mágicas a su lado que le la haría dormir. En cuanto la bebiese, luego ordenó a los guardias que cogieran la serpiente y la arrojaran a un pantano a muchos kilómetros de distancia. De esa manera, ella derrotó al tercer y último peligro de Inaros y le protegió toda su vida con su inteligencia y su visión de futuro. Elena e Inaros emprendieron expediciones para explorar el mundo juntos y vivieron felices para siempre. Juntos, Superaron sus obstáculos y sus miedos y ahora eran más valiente que nunca.